Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, hasta hoy se concretaron 708 trasplantes de órganos y 529 trasplantes de tejidos en la Argentina. Ese número se alcanzó por los 300 donantes de órganos y los 198 donantes de tejidos de nuestro país que hicieron posible que 1.230 pacientes en lista de espera fueran trasplantados. Argentina está ubicada en el primer lugar en América Latina en las tasas de trasplantes cardíacos, pulmonares, hepáticos y pancreáticos. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿es posible construir un hombre rompecabezas con pedazos de otros? ¿Hasta dónde se puede llegar con los trasplantes de órganos? ¿Todos somos donantes en cualquier circunstancia? Dr. Hugo Tano, ¿por qué un trasplante de órganos es una operación compleja? ¿Qué es lo que la diferencia de otra intervención quirúrgica? Mire, buenos días Depende indudablemente del tipo de órgano que se trasplanta Un trasplante de córnea es muy simple Un trasplante de piel es algo también muy simple Un trasplante de riñón tiene una mediana complejidad en lo que significa la técnica O sea, eh, la cirugía en la cual lo coloca es mucho más difícil un trasplante de hígado un trasplante de corazón es un procedimiento de intermedio o sea que usted eh, puede tener una dice un espectro que va desde lo simple a lo complejo desde en lo que hace al trasplante de tejidos o trasplantes de órganos no es, uh -huh. no es así lo que es difícil es que ese órgano, no, no difícil, pero que ese órgano trasplantado sea viable. Y eso es la distancia que se ha recorrido desde que el primer trasplante, por ejemplo, de riñón, se realizara en la década del 50 del siglo pasado, uh -huh. o el primer trasplante de hígado en la década del 60, y estos trasplantes fueran instrumentados en la práctica diaria, gracias al advenimiento de las drogas que impiden el rechazo. Claro, el Dr. Hugo Tano es titular de la cátedra de gastroenterología y hepatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Rosario. Le agradecemos, doctor, que nos haya atendido, ¿eh? y, no, favor, Y, y queremos preguntarle y sacarnos unas cuantas dudas con respecto al tema del trasplante. Usted, bueno, participa en, en operaciones de este tipo. Nos gustaría conocer un poco cómo es el comienzo, eh, cómo, cómo se prepara un equipo médico para una operación de este tipo. Mire, era muy diferente comenzar eh, a trabajar en trasplante. Se le digo que mi primera experiencia yo la tuve en, el, en la década del 60, cuando fui a Brasil y se estaban haciendo los primeros trasplantes de hígado en San Pablo, uh -huh. cuyos resultados no fueron favorables, precisamente por las dificultades de tener en ese momento disponibilidad de drogas que hicieran que el trasplante eh, superara el rechazo que el sistema inmunológico eh, realiza sí. en el curso de los años estas técnicas se fueron depurando las drogas inmunodepresoras facilitaron la sobrevida del paciente trasplantado y hoy día eh, yo le diría que es Existen varios centros, por ejemplo en la República Argentina, que el trasplante es una rutina. Nosotros en Rosario hay un grupo que está trabajando desde hace varios años, por ejemplo en trasplante de hígado, pero los hay en trasplante de riñón, en trasplante cardíaco, y los sucesos se pueden equiparar a lo que en el resto del país eh, los éxitos que se dan en nuestros medios son semejantes. Yo le diría que usted dijo muy bien, la Argentina es un país pionero en esto, ¿eh? en trasplantes. Una suerte de contrastes que ocurren con algunos algunas dificultades que tenemos de pobreza estructural contrastan con cierta riqueza intelectual y cierto eh, ordenamiento en lo que significa lo tecnológico para poder llevar a cabo con éxito un trasplante. Claro, usted decía hace un rato que el tema de, de poder encontrar eh, donantes compatibles es una de las dificultades, y que, pero que eso fue mejorando las técnicas para evitar los rechazos eh, ¿Cómo se fue mejorando? ¿Qué fue qué, pasando? o ¿Cómo son las técnicas para saber...? Mire, <coughs> hay órganos que rechazan más que otros Por ejemplo, el riñón es un órgano donde usted tiene que buscar una compatibilidad entre la persona que dona el órgano y la persona que la recibe mucho más que por ejemplo el hígado el hígado es un órgano muy tolerogénico si se permite la palabra que es así uh -huh. eh, usted piense un, una cosa que es muy sencilla el hígado está colocado en un sitio estratégico donde recibe gran cantidad de, de bacterias las bacterias son proteínas que funcionan como antígenos, que vienen del intestino. O sea, en una palabra, recibe el turismo de bacterias a diario. Esto hace que este órgano sea muy tolerogénico e intrusos, o sea, tolera intrusos. Mm. Esa es la razón por la cual este órgano, por ejemplo, tiene una no necesita... ...nada más que el grupo sanguíneo, el donante y el dador que estos sean... Eh, ...y el receptor que estos sean compatibles... ...o sea, no existe la necesidad de buscar al donante... ...nada más que con la coincidencia del grupo sanguíneo... ...esto es, eh, en primer lugar, cuando usted hace la selección... ...es muy diferente al riñón... ...el riñón usted necesita... Una, una, una búsqueda eh, diferente en que haya cierta tolerancia eh, entre un órgano y otro. La prueba está de que el primer trasplante de riñón que se hizo en la década del 50 se hizo entre gemelos. Claro. Eh, y, y, digamos, cuando van a, a realizar un, un trasplante, es como ¿qué se hace con el órgano del donante? ¿Cómo, cómo es la operación? ¿Cómo eh, se saca eh, el, el órgano del donante y después el, el órgano dañado de, de la persona que va a ser intervenida? ¿Cómo es un poco la, la operación, el, el detalle? Mire, esto depende de dos circunstancias. Que usted trabaje con un individuo Con, corazon, con corazón latiendo, que se llama mm. Es un individuo que tiene muerte cerebral Entonces se le saca el órgano En esas condiciones, es el ejemplo del hígado Y usted puede trabajar con riñones cadavéricos, que se llaman O sea, en el cual el paciente recientemente fallecido Puede ser utilizado como órgano eh, donante Quiere decir sí. que no existe una uniformidad en las técnicas para todos los órganos y eh cuando usted, por ejemplo, realiza un trasplante que se llama vivo relacionado quiere decir que le saca un riñón de un donante vivo relacionado significa que tiene un parentesco con la persona que va a recibir el órgano sí. en ese caso Eh, la operación es programada <coughs> y se hace con corazón latiendo porque no necesita el paciente eh, estar en una condición de de decerebración esa es una donación que se hace en vivo y el paciente que dona preser preserva obviamente su otro riñón claro. es una condición en hígado también usted puede tener una condición similar, por ejemplo, usted puede donar parte del órgano al paciente que necesita un hígado nuevo. El hígado tiene una gran capacidad de regeneración, entonces usted deja la mitad del hígado en el individuo que lo dona y la mitad es trasplantada al individuo que recibe. Al cabo de un tiempo ese hígado se regenera tanto en quien da como en quien recibe el órgano. Esas son las maravillas que tiene a veces eh, la naturaleza y el hígado es un órgano paradigmático como ejemplo en regeneración claro y la, y la persona que está recibiendo eh, el órgano que le están donando digo también al mismo tiempo eh, tiene ahí un, un, eh, un órgano que no le está funcionando porque, eh, digo es cuestión de minutos la, la operación como como se de... No, de... mire hoy día eh, las operaciones en general son programadas eh, cuando el enfermo tiene una enfermedad crónica que lo lleva a inexorablemente a la muerte si ese órgano no se trasplanta uh -huh. y tiene condiciones en emergencia por ejemplo una hepatitis fulminante usted uh -huh. no tiene demasiados tiempos y el paciente está en coma por insuficiencia hepática entonces si no lo trasplanta en el curso de los próximos días el paciente muere en lista de espera sin ser trasplantado Por eso que es eh, difícil globalizar el tema y el traje a medida en cada paciente es lo que ejemplifica eh, mejor hace más docencia para quien puede escuchar eh, según el relato que ha tenido usted de algunos pacientes trasplantados no eh, se puede puede haber algún efecto psíquico digo de recibir el Eh, un órgano de, un, de otra persona digo, está bien, estamos hablando de diferentes casos, de diferentes tipos de órganos, pero digo el relato así en general, ¿aparece alguna algún impacto, o alguna referencia en ese sentido de saber que tengo un órgano de otro? Mire, es muy interesante lo que usted eh, pregunta eh, no tiene una eh, respuesta eh, una respuesta uniforme pero sí fíjese usted la persona cuando por primera vez usted le dice que va a trasplantarse uh -huh. es un impacto y ese impacto es cada vez menor porque la gente está mucho más consciente es mucho más consciente que la intervención quirúrgica eh, en general está encuadrada en el éxito y él va a vivir gracias al órgano que se trasplanta de todas maneras hay pacientes que ni se enteran que han sido trasplantados por ejemplo un paciente que está en coma y que se decide en el momento en el cual él está en terapia intensiva inconsciente el trasplante se despierta un buen día con el órgano nuevo y allí recién toma conocimiento de que su organismo eh, sigue funcionando y él está en vida porque ha recibido un nuevo órgano es muy difícil decir eh, el impacto depende de cada uno es difícil hacer eh, algo uniforme pero es, es muy interesante porque hay en general uno tiene miedo a lo desconocido es muy difícil que alguien vea con naturalidad que le van a colocar un órgano de otra persona claro. y, sí. y, y imagino que puede darse que el cuerpo eh, rechace eh, el órgano en el futuro eso se, se puede dar digo una vez realizada la intervención quirúrgica que y... luego, usted sabe que nuestro sistema de defensa está condicionado para tratar de destruir a cualquier intruso uh -huh. en el caso de una bacteria, de un parásito de un virus de una célula cancerosa el sistema inmunológico nos defiende a diario En un combate que ni siquiera nos enteramos Cuando de repente usted le impone El órgano de otra persona A ese a ese sistema inmunológico Lo natural es que lo rechace claro. Entonces eh, la, la, El desarrollo de drogas ...que frenan al sistema inmunológico... ...hasta que se adquiere una tolerancia... ...por parte del individuo trasplantado... ...del órgano que se le ha donado... ...en general, hoy día... ...el rechazo es más la excepción que la regla... ...en ciertos trasplantes... ...en riñón, por ejemplo... ...sigue siendo más frecuente el corazón puede haber bastantes problemas y los hay en ciertas trasplantes como por ejemplo hoy es el de intestino que es muy complejo. Claro, y, y en esos casos digamos que cómo se procede, si la persona eh, corre más riesgo con la intervención ya hecha de del trasplante. La intervención está hecha, claro, lo que puede peligrar es la sobre la viabilidad del órgano trasplantado, o sea, el sistema inmunológico trata de destruirlo. Y al tratar de destruirlo, eh, puede hacer que ese órgano recientemente colocado eh, no funcione. Entonces, si esa condición se da, el paciente debe ser retrasplantado. Condición que se da en un número y eh, mayor en cáncer de ring en un tumor eh, perdón en trasplante de riñón menor el trasplante de hígado eh, doctor Tano, puede suceder de la misma manera que a lo mejor eh, con otro tipo de intervenciones y estábamos imaginando aquí en el equipo de trabajo Las, las cirugías estéticas, supongamos que han eh, tenido un objetivo para, o han surgido con un objetivo y finalmente terminaron en otra cosa un poco más frívola, puede pasar, por ejemplo, técnicamente o es posible que eh, en algún futuro eh, una operación como el trasplante de órganos la pueda tomar una persona de la misma manera y decir, por ejemplo, bueno, eh, voy a hacer un cambio cada tanto tiempo de... ...de mis órganos para que funcione bien mi cuerpo... ...digo, ¿es una cosa que puede llegar a suceder en el futuro? No, mire, todo esto está arreglado... ...reglado por códigos de ética... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...dentro de la parte estética... ...lo que últimamente se ha realizado... ...es el trasplante de cara... Uh -huh. ...pero esto se... Eh, ...esta condición se puede dar cuando el paciente ha recibido una mutilación muy importante que ha destruido, por ejemplo, su cara. Entonces, eh, usted se habrá enterado por la prensa misma que ha habido eh, trasplantes eh, que llamativamente eran impensados tiempo atrás con un éxito bastante aceptable en el paciente que ha recibido un rostro nuevo. Eso es a lo que uno puede referirse en lo estético uh -huh. Lo estético, eh, en este caso... altamente improbables hoy día el trasplante se realiza por una necesidad que es la inviabilidad del órgano que se decide trasplantar claro eh, finalmente doctor Trano quería preguntarle por esta noticia que ayer estuvo circulando por todos los medios que es la de un hombre de 50 años que se encontraba en emergencia hepática y que recibió un trasplante de hígado gracias a un donante que hace 9 años también había sido trasplantado eh, digo es un caso único una persona que fue donante Eh, que se convirtió en donante pero había sido trasplantado eh, la extracción del hígado fue realizada por, eh, en Buenos Aires, por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires eh, de, dentro de un hospital que depende de esa dependencia eh, para un donante fallecido de 53 años que había sí, había recibido hace mucho tiempo hace 9 años un trasplante de riñón digo sí, que... en Argentina es el primer caso Ajá. Eh, fíjese usted que de hecho es eh, poco frecuente pero posible. Eh, una persona eh, logra sobrevivir porque recibe un riñón para una enfermedad crónica. En un determinado momento ese paciente fallece pero el resto de sus órganos eh, están normales. Entonces ese paciente se constituyen donante de aquellos órganos que no están lesionados, en este caso el hígado. Y un individuo que, eh, esto pareciera una cosa eh, maravillosa, aquel que en algún momento tuvo el altruismo de otro y él necesitó en forma solidaria que alguien le diera el el órgano que él necesitaba para vivir en el último acto de su vida con una impensada generosidad su hígado sirve para salvar otra vida quiere decir que quien puede escribir la historia de esta persona puede decir que en un determinado momento aprendió a recibir del otro y en su momento de dejar la vida pudo con un gesto salvar la vida de otra persona marca eh, un, un sí. momento que realmente me parece yo cuando lo escuché me pareció fantástico y realmente muy interesante sí. insisto, he impensado. mire, quien tiene muchos años en ejercicio de la medicina y esto es ni siquiera Julio Verne lo había pensado el trasplante ha superado lo imaginario y es muy probable que en el siglo este el desarrollo de determinados fármacos haga más viable todavía y más segura la viabilidad del trasplante pero por encima de todo que la que la gente tenga conciencia que el órgano que dona salva vidas y el órgano que no es donado, más allá de la fe que cualquiera puede tener, tiene un destino inexorable. Y ese destino inoxidable es... Eh... ejemplificar qué es lo que le va a ocurrir a ese órgano porque todos lo saben claro se descompone digamos y absolutamente o sea que una eh, un acto de amor que da vida uh -huh. es una solidaridad que todos debiéramos tener presentes y cuando ese órgano sirve eh, hay muchos en lista de espera que están rezando por no Ninguna otra cosa que la persona que está en condiciones de dar ese órgano, que ya no lo va a necesitar, otro lo pueda recibir para poder vivir. Mm. Doctor Hugo Tano, ha sido un gusto charlar estos minutos con usted y eh, bueno la verdad es que ha sido muy claro en sus conceptos. Y muy amable por atendernos. ¿eh? No, al contrario, que tengan un buen fin de semana todos. E igualmente para usted. Hasta luego, El gracias. El Hugo Tano es titular de la Cátedra de Gastroenterología y Hepatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, además de un reconocido médico de la ciudad, eh, especialista también en tema de trasplantes.